Hola Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Bueno, muy bien. Genaro,、eh, viene la primavera,、ah, ya vino la primavera. ¿Cómo están los espacios verdes en general en la ciudad de Santa Rosa? Por ahí se vio en algún medio alguna queja de, algún, de alguna vecindad、eh, sobre el mantenimiento. ¿Qué nos puedes contar? A ver.、Eh, sí, bueno, con la llegada de la primavera, obviamente, el, el pasto se ha venido muy,、eh, muy rápido y, y en, nosotros tenemos una variante muy grande en lo que son espacios verdes tenemos mucha cantidad y demasiado y, y con diferentes tipos de espacios entonces tenemos lo vamos atacando como como lo tenemos que ahora d o se s le puede llamar、uh -huh. entonces bueno s í puede, puede ser normal que por ahí haya alguna queja porque al venirse tan de golpe no damos abasto todavía a llegar a todos no tenemos alrededor de 200 espacios verdes en la ciudad y se nos Se nos complica atacar todo en el transcurso de dos semanas. Claro, sí, sí, sí.、Eh, Genaro, ¿y de personal cómo están para, para hacer frente a esto? Eh, eh. Mira, hoy, hoy por hoy se puede decir que de personal estamos vamos, vamos bien, vamos remontando. Todavía estamos、eh, no con la, con la cantidad、eh, real, pero sí con casi todo, con casi todo,、eh, casi todo el personal、eh, afectado a lo que es hoy por hoy mantenimiento del espacio. Nosotros ya terminamos con la poda hace. Hace dos semanas,、uh -huh. finalizamos la poda y estamos finalizando tarde, pero estamos finalizando ya lo e s l planes de forestación. Ah, ah pudieron reponer、eh, plantas y árboles、eh, en distintos. Nosotros、espacios. lanzamos、uh -huh. el plan de e forestación y reforestación este año.、Uh -huh. eh, ¿Por qué reforestación? Por, porque sacamos los árboles、eh, que no vinieron, que se s e c a r o n que los m a t u r a d í n、eh, del año pasado y los volvimos a plantar. Y seguir m o l e s t a n d o como lo venimos haciendo bueno, en, en el periodo de estos dos años.、Eh, ya llevamos cerca de 6.000 árboles puestos en la ciudad, así que、mm. sí, ya finalizando lo que es de este año. Y bueno, y en un poco tiempo ya empezamos con lo que es、eh, armar la f o l e s t a c i o n e s ya para el año que viene.、Eh, Genaro, ¿el s a n t a r r o s e ñ o es de cuidar el espacio verde、eh, y, mm. y los árboles que se plantan? Buena pregunta. Mira, ese es un trabajo que. Lo venimos haciendo y creo que está habiendo un contagio y una conciencia social en ese sentido,、mm. porque en un principio, bueno, como todo, ¿no? cuando se genera un abandono en algún espacio o, o no están acostumbrados a ver tanta cantidad de árboles,、eh, se genera ese, ese desconocimiento de parte de los niños y demás, que para ellos son niños nomás, ¿no?、Mm. Eh, entonces tratamos de c o n c i e n t i z a r Nosotros, a medida que vamos cojonando, vamos haciendo un proyecto para dejarle al vecino y demás. Y la verdad que últimamente la conciencia ha sido bastante, bastante buena porque nos viene dando muchísimos resultados. La gente se copa,、eh, colabora con algún maldecito de agua,、eh, se p o n e contenta cuando, cuando le ponemos un árbol en la escuela de la casa porque este, en este cambio de forestación de este año、eh, pusimos árbol de, en s e el radio céntrico de Santa Rosa. Y la verdad que tuvimos una muy buena repercusión la gente se copa y también estamos viendo buenos resultados de los árboles del año pasado. O sea, quiere decir que los vecinos.、Eh, Riegan y cuidan el árbol. Así que la verdad que en ese sentido no nos, no nos podemos quejar, como quien dice.、Claro. Eh, Genaro, recién hablabas de personal que, bueno, me imagino que todavía sigue alguno afectado o afectada por, por la pandemia、eh, y por、claro. eso este, tienen menos personal、eh, en los espacios verdes. ¿Y cómo、Hola. están de, de maquinaria、eh, el municipio? Bueno, eso gracias al, al, al intendente y en esta gestión nos estamos rearmando de maquinaria y eso la verdad que, que tiene un gran, un gran compromiso con. Por... Con、eh, la dirección de espacios verdes del e n d e n t e y nos viene dando la mano en ese sentido de, de ir armando una maquinaria. Nos falta mucho, pero venimos bastante bien a lo que, que encontramos en, un nicho, en el inicio de nuestra gestión. La verdad que hoy por hoy se puede decir que podemos trabajar. Por darte un ejemplo, nosotros cuando llegamos acá funcionaba una sola motobadaña. ¿Una sola? Y estamos, que, y, y estamos hablando que tenemos una ciudad de casi 200 espacios verdes. Entonces,、eh, Hoy por hoy ya tenemos las cuadrillas, tienen cada, cada cuadrilla tiene sus dos maquinitas, entonces podemos, podemos trabajar e ir más rápido.、Pero、me decías que una sola cuando, cuando asumieron? Sí. sí, sí, cuando nosotros asumimos funcionaba una sola, una sola máquina.、Okay. Eh, así que te, te podés dar una idea de cómo, cómo fuimos evolucionando en e s e sentido y cómo pudimos ir trabajando a su vez, porque、mm. la realidad es que tratamos de llegar a todo el espacio verde, pero fue muy difícil. Los vehículos de la EMEAN era un desarmadero esto. Entonces tuvimos que poner a funcionar vehículos también para poder salir a trabajar.、Eh, hoy por hoy no se ven los tractores en la ciudad. Nosotros paramos los tractores porque los tractores eran los medios de movilidad con un carro y la gente sentada atrás. Entonces, todas esas cosas las fuimos cortando y tratando también de darle solución al vecino y de, y de tratar de embellecer lo que son los espacios verdes. Y bueno,、eh, nos falta mucho, como te decía, pero vamos muy bien encaminado s gracias a la predisposición de l u c i a n ¿no? o Eh, eh, Genaro, eh, te hago una consulta puntual sobre un espacio verde que、mm, trascendió una queja vecinal. Es del barrio f o n a v i 34, ahí en la José Luro y、sí. Mariano Pascual.、Eh, sí, sí. Que, que, los vecinos se quejan que, que está en pésimo estado. A ver qué tenés para, para contestar.、Eh, sí, sí, la realidad es que está en pésimo estado. Eh, es verdad lo que pasa es que nosotros ya teníamos un planeamiento desde este año de los de los parques entiende、uh -huh. eh, nosotros lo planeamos todo antes de iniciar el año a f i n de este año nosotros ya empezamos a analizar lo que、eh, los trabajos para el año que viene los parques que vamos a atacar en, en lo que sea r、eh, e m o d e l a c i ó n y pintura ese parque nosotros al inicio de nuestra gestión de, con una máquina hicimos un gran trabajo sacamos pasto y demás en、eh, los juegos no los habíamos atacado los juegos no no es que están en pésimo estado sino que las m a r c a s se rompen、eh, de una semana para la otra se rompen para ver e j o r tan cadena y bueno、mm. eso es algo medio de una constante que tenemos que hacerlo y lo vamos haciendo pero lo que es pintada y eso debe ser más de 10 años que no se pinta ese parque por lo, por lo que he visto los, había un tobogán que estaba roto inmediatamente el personal el personal que se dedica a eso fue y arregló el tobogán y y estamos pero bueno ya te digo tenemos y h el armado otro parque en el cual ahora ese vamos a apurar un poco el t r á m i t e y lo vamos lo vamos a, lo vamos a atacar pero quiero también、eh, hacerle saber a los vecinos que no es un capricho ni es nada más que nada más que lo que no nos dan los tiempos porque venimos haciendo muchísimos parques y no era el único que estaba detonado había muchos parques los venimos atacando los tiempos no nos dan、eh, como ya te digo、eh, los tiempos no nos dan y la herramienta necesaria recién ahora vamos Nos vamos armando de a p o q u i t o pero que se quede n tranquilo s que en el corto plazo de ese parque、eh, lo, vamos a, lo vamos a arreglar y lo vamos a dejar lindo como, como corresponde.、Claro. Eh, Genaro, y si, tenías, y si tenés que, que, que dar una definición de cómo están lo, lo, lo, lo, los espacios verdes en la ciudad de Santa Rosa,、eh, ¿están bien? ¿Están más o menos?、Eh, Mira,、eh, te puedo decir de, de cómo estaban.、Sí. De ¿Cómo estaban? Eh, ahora, ¿y cómo estaban? Es, es, porque la realidad es que cuando nosotros llegamos,、eh, creo que el, el único, lo único que estaba lindo, más o menos, y hasta para bien mal, era la plaza San Martín. Después lo demás era todo,、mm. todo discutible.、Ya、teníamos parques, he dicho, con cubierta s de, de, de vehículos en el año 2021. Como está toda la parte ambiental y demás, creo que había una gestión antes que ponía cubiertas de, de, de, de autos en los parques. Entonces,、eh, hemos venido haciendo un trabajo. Un trabajo continuo con toda, con toda la dirección y con, con el intendente y demás, de tratar de mejorar todos los parques. De hecho, hemos pintado varios, creo que ya llevamos creo que algo de trece parques pintados. Entonces,、uh -huh. Y pintado, no solamente pintado, o sea, vamos, sacamos los juegos, o se hace un trabajo de lijarlo y pintarlo bien. La idea se pinta todo con pistola, ¿no? o sea, tratar de hacer un trabajo que quede, no hacer algo para, para el momento, ¿no más? ¿Se entiende? Sí, sí.、Eh, Entonces, te puedo decir que hoy debemos tener un 40% del parque en muy buen estado.、Mm. Otro s parque s en buen estado. Lo que es mantenimiento, el, el mantenimiento de los, de los parques están. Lo que pasa es que falta pintura, que es, que es lo que embellece por ahí, o le da el toque final al parque.、Claro. Estamos、eh, con la f o r e s t a c i ó n estamos poniendo planta en casi todos los parques también. Entonces, hoy te puedo decir que estamos bien, pero falta porque fa nos falta pintar y, y venimos haciendo el trabajo de arreglo también que esos... Arreglado uno hoy y la semana que viene le he p a s a r a arreglarlo de vuelta porque se rompió y eso porque es normal. Juegan、uh -huh. niños en el m s parque y, y nosotros estamos para eso.、Claro. Podemos llegar un poco antes, por ahí llegamos un poco tarde, pero, pero lo importante es que llegamos y que no haya b a n d o n o en los espacio s verde. s Bien. Bien, Genaro,、eh, no sé si quedó algo que quieras decir.、Eh, por supuesto, están los micrófonos de, de Kermés、eh, disponibles. No, solamente,、uh -huh. solamente déjame agradecerle al personal de Espacio Verde porque la, la verdad es que. El compromiso que está teniendo el, el personal es digno de admirar, porque、uh -huh. creo que no, no sé si pasa en todos los sectores o en todos los municipios.、Uh -huh. La verdad, que esta dirección, eh, si, si eh, va cuesta arriba como, como creemos que va, la verdad es que todo es puro mérito de, del personal. Así que d e j a m e agradecerle y dar un fuerte abrazo a ellos. Bueno,、eh, Genaro, muchísimas gracias、eh, por todos los datos. Por favor, eh, Pablo. Eh, eh, a vos y a disposición. Un saludo. Un saludo a vos.